Oscar Pablo te saluda de Kermés, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? Y buen día a toda la audiencia Bien. De Radio Kermés. bueno, ¿vos todo bien Oscar, sí? Sí, todo bien, por suerte. Bueno, eh, Oscar, nos enterábamos eh, hoy eh, al leer uno de los diarios aquí de la provincia de La Pampa que la CTA tiene un proyecto, está charlando para ver si puede este, hacer algún plan de viviendas para trabajadores. Eh, a ver, contanos cómo es esta iniciativa que tienen desde la CTA local. Sí, en realidad es un convenio que está firmado con el, ministro, con el Ministro Ferraresi a nivel nacional entre la CTA de los trabajadores y también está la central, la CGT, digamos. Este, se ha logrado un convenio marco donde ya se ejecutó una parte que es en, la, en el Conurbano y en, en Cava, digamos, aquellas viviendas que habían sido terminadas a fines del gobierno de Cristina Kirchner este, y no habían sido entregadas en el gobierno de Macri, eh, fueron eh, repartidas en partes iguales claro. las dos centrales para trabajadores y trabajadoras que, que necesitaban la vivienda. Fueron alrededor de 97 viviendas, más o menos, mm. en una primera etapa. Y después sigue una segunda etapa ahora que es eh, una inscripción directa que nosotros hacemos de trabajadores y trabajadoras que pertenecen a la, a la central o a los sindicatos de base. Y tiene como tres partes, digamos, aquellos eh, terrenos que puedan llegar a tener los sindicatos, o en este caso si tuviera la central, que tengan infraestructura, terrenos que, que tenga la central o el sindicato y que no tenga, y que tengan toda la infraestructura, cuando hablamos de infraestructura son agua, luz, cloaca, ese tipo de sistemas. En el caso de que no los tengan, hay un convenio con el ministerio que ellos lo hacen y después se recién entre los adjudicatarios de, ese, de, de las parcelas, digamos, a dividir eh, que toquen esos trabajadores y trabajadoras, se eh, irá pagando en el conjunto con el crédito que se da para la construcción, que es a 30 años el crédito, y tiene un monto máximo de 4.300.000 pesos. Mm. Esto es la tasa cero y es ajustable de acuerdo a la paritaria del sector al que el trabajador o la trabajadora... Este, como es, eh, pertenece, digamos. Ah, está bien, se, el, ajusta, se ajusta por el salario, está bien. Exacto, se sí. ajusta por el salario. Y el otro tema es el directo, que es cualquier trabajador o trabajadora que tiene un, un terreno y no ha podido construirse su vivienda, bueno, es acceso directo. Nosotros largamos un relevamiento con el gremio docente, que es el gremio de base más grande que nosotros tenemos eh, como CPA en la provincia de La Pampa, Y en una semana tenemos 246 aspirantes con terreno, y así que estamos haciendo el relevamiento de los requisitos básicos que tienen que tener, si los cumplen, y ya la semana que viene estaríamos cargando en la base de datos que tenemos del Ministerio, este, para que sean adjudicatarios de, de estos créditos y puedan empezar a construir sus viviendas. Eh, Oscar, esos 246 que tienen terrenos, eh, ¿están distribuidos en toda la provincia? O... Exactamente. Ah, Eso fue un relevamiento que hicimos de las 16, 17 seccionales que tiene UTELPA, distribuida en toda la provincia, y bueno, nos ha dado ese número en una semana de relevamiento. Claro. Y, y el otro trámite que nosotros estamos haciendo, ya hemos recorrido tres o cuatro localidades, charlando con intendentes a ver si tienen digamos, espacios o terrenos. Ayer tuvimos una reunión con dos diputados provinciales. La idea es que si pudiéramos eh, entablar algún diálogo con el gobierno, este, a la posibilidad de, de acceder a, a terrenos que hayan diferentes localidades para que podamos contribuir nosotros con los créditos y hacer la vivienda propia de los pampeanos y pampeanas trabajadores de, de esta provincia. Bueno, y... Esto significaría no solo este, como es la solución habitacional, de los trabajadores y las trabajadoras, sino que es un incentivo económico para la provincia porque se mueve la economía en cuanto a materiales, mano de obra, este, generación de, de empleo. Claro. Eh, ustedes saben que lo que más genera empleo es la obra pública y entre eso la construcción de vivienda. Eh, Oscar, ¿quién es la entidad crediticia que financiaría esto? El Banco Hipotecario, esto es un ah. crédito... Procrear, igual que el resto, simplemente que la diferencia que tiene es que nosotros entramos directo. Acá no hay sorteo ni nada. El filtro somos nosotros, la entidad, como central. Si cumple, cumplen los requisitos y... Está todo en orden, el crédito sale directamente. Claro. Eh, una de las operatorias, dijiste que podría ser a través de los gremios si tienen terrenos. Eh, ¿Tienen tierras eh, los gremios aquí en la provincia de La Pampa como para aportar? No, en, en, de los que tenemos en CTA, nosotros hasta ahora no. Por eso lo que estamos haciendo es establecer contacto con, la, con las dif diferentes organizaciones gubernamentales, digamos, para, para ver si lo podemos hacer a través de... de de ahí digamos. Y hay un monto eh, estimado de la inversión que van a hacer aquí en la provincia de La Pampa o, o, o está destinado un porcentaje de, de, de estos créditos en todo el país a la provincia de La Pampa? No hay tope, por ahora no hay tope de cupo, no hay tope de, de, de crédito, así que nosotros eh, estamos esperanzados que en el primer relevamiento que hicimos son 246 compañeros y compañeras del de, de sindicato de UTEL Panamá, que son los que poseen el terreno. Si cumplen los requisitos, yo creo que eso ya irde. tendríamos más de 200 viviendas a construir en la provincia de Amán. eh ¿Y tiene que ser eh, vivienda única? ¿Es uno de los requisitos? Es vivienda única, estos mm. son los requisitos. Lo que se puede, en, en el caso de los particulares, digamos, mm. si no tienen el terreno y el terreno es de sus padres y, y en el fondo de la casa eh dan las medidas necesarias y el, el código urbanístico de cada lo, localidad, digamos, eh, también se puede hacer en el terreno de los padres, inclusive se puede hacer si está, este, los planos son habilitados y en la parte de arriba, digamos, en un segundo piso o en un primer piso, digamos, eh, también se, se habilitan las construcciones. Este, hay tres eh, modelos de, de planos, digamos, que son los que figuran en las páginas de Procrear para los créditos de Procrear de, de cualquier eh, de cualquiera que accede particular, digamos. Ah, bien, eh, sí. Hay que elegir esos tres, es uno de esos tres modelos. Este, las viviendas son de 60 metros cuadrados, son dos habitaciones, cocina, comedor y baño. En el caso de esto que te decía, que de una construcción sobre otra casa, este y por ahí no da para los 60 metros, se puede construir menos, y ahí sí se habilita al plano particular. Lógicamente que el crédito ya no es de 4.300.000, sino que es acorde a los metros que uno va a construir. Claro. Eh, hoy viene... Sí. sí, perdón. No, no, no. no. ¿Algún, algún requisito más, podría sí decir nosotros arrancamos con esto, con un requisito de un sueldo mínimo de 53.000 pesos, y... y con un máximo de 175 Después logramos que, el, que se bajara a los ingresos del sueldo mínimo vital y móvil, que son 27 mil pesos, eh, lo, lo único que en vez de darle 4.300.000 se le da 2 millones de pesos. Ah, bien, está bien. El bueno, plazo es el mismo y se extendió para arriba hasta 216.000 pesos, la entrada, digamos, que, que puede haber en un hogar para acceder a este crédito. Eh, a ellos sí se les da o sea a partir de los 50 de los 40 mil pesos se les da 3, 3 millones después de 54 mil para arriba eh, ahí ya acceden a los 4 millones 300 que es el tope eh, se si decía cuanto más sueldo tenés lo único que hace es aumentarte la cuota y disminuirte en vez de, de 30 años este, disminuye a 10 años eh, 8 años lo que mayor sueldo tiene Claro. Eh, Oscar, la devolución de crédito. Bien, Oscar, para, es para que sea solidario y equitativo. Sí. Entre... Claro. Eh, Oscar, aquel o aquella que está escuchando eh, y está interesado en esto porque tiene un terreno o no tiene vivienda y eh, está interesado en tener una, eh, ¿cómo puedo hacer? Eh, ¿Se tiene que dirigir a su gremio de base eh, enrolado en ah, la CTA? A su gremio en base que están afiliados a la, a la CTA mm. o directamente, bueno, si tiran mi teléfono ahí, lo pueden dar a conocer ningún inconveniente. Este, ah, nosotros tenemos trabajadores y trabajadoras afiliados directos y en algún momento han estado afiliados o siguen afiliados a la CTA de, mm. de los trabajadores, este, se pueden contactar con nosotros y, y si son afiliados a Autelpa, son docentes, afiliados de Autelpa, bueno, está en la página hay una, hay una encuesta, un relevamiento eh, en cada una de las seccionales para que puedan anotar que hay Claro. Y comunicarse. Inclusive hay correos electrónicos donde puedes mandar todas las inquietudes que tengas Bien. Este, este convenio, lo, lo decías que lo firmaron con Ferraresi. Hoy visita la provincia Ferraresi. Sí, ustedes ¿Ustedes sí, sí. eh, van a participar de ese acto? No, no, no, porque en realidad nos enteramos ayer cuando ah. tuvimos la reunión de diputados que estaba Ferraresi acá. Bueno, claro. no, pues, sí, igual no, no. Se puede, no se puede hacer mucha actividad por el tema de las PASO tampoco. Eh, no, Actos no, públicos no, no se puede hacer, pero bueno. Eh, bien, sí. Bien, Oscar, este... eh, no, no sé si quedó algo eh, que nos quieras contar. No, no, eh, decir. pero bueno, esto nosotros lo que estamos haciendo ahora es un, el relevamiento, digamos, eh, la semana pasada no, se nos presentó una página que es específica para este convenio uh -huh. eh, que no va como el resto de los créditos Procrear, es una página con la que nosotros inscribimos directamente. Este, capacitaron a, desde el Ministerio a a dos compañeros, un compañero y una compañera de acá de la provincia, que son los que están tomando todo el relevamiento, los datos, y la semana que viene, cuando tengan el relevamiento ellos, ya empiezan a hacer la carga de la solicitud de los créditos crédito y los préstamos, que son esta gente que te decía que ya tiene el terreno propio. Claro. Eh, ¿Hay formas de conseguir tierras con algún municipio, con la provincia? Digo... Para... Yo creo que, que sí, que tenemos que aunar esfuerzos. Eh, la provincia tiene, ayer nos, eh, nos planteaban los diputados con los que tuvimos la reunión, tiene una ley de, de, del banco de tierras donde la provincia puede comprar eh, tierras, expropiar eh, en algunos lugares, en algunas localidades, a lo largo y a lo ancho del territorio pampeano, destinado a, a la construcción de vivienda. Claro. Así que si podemos... Acceder a ese tipo de tierras es espectacular. Bueno, bueno Oscar, eh, gracias por estos minutos. No, eh, con gracias, Radio Carmes. Okay, un comentario, Carmen. Eh.